y María Cecilia Bartolín con aquellos temas que son realmente importantes y relevantes para todos los amigos que nos escuchan a través de este diálogo ¡Adelante muchachos! ¿Cómo están queridos auditores? ¿Cómo estás Juan Carlos? Aquí estoy eh, junto a María Cecilia Bartolín para una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa Ahora estamos de noche ya <risa> Hola, ¿qué tal amigos? Sí, ya estamos ya está oscuro ya, podemos ver las luces de Puente Alto así que nada, felices y contentos de poder estar con ustedes nuevamente para tratar esos temas que no siempre tratan en, en todas partes ¿o no? así es, bueno y saliendo un poquito de lo que ha sido eh, tradicionalmente el programa eh, de denuncia, eh, pero siguiendo a la vez vuestras solicitudes y a raíz de las preguntas que nos han hecho los auditores y dado que para una mayor comprensión del proceso evolutivo que se mencionó en la respuesta, es necesario que tratemos el tema de la reencarnación que yo prefiero llamar la transmigración de almas porque me parece que es más exacto a lo que ocurre, eh, de acuerdo a, lo, a los conocimientos que tenemos nosotros, creemos que es un nombre más adecuado. Para hablar de este tema tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, queridos auditores, que uno nazcan solamente para gozar y otros para sufrir? Otros ni siquiera pueden tener la oportunidad de conocer la vida. Porque, eh, por ejemplo, un niño que muere a los tres, cuatro días, o, o, o al mes, de muerte súbita, o de cualquier razón. Si Dios existe, entonces podemos pensar que Dios es un tirano, que favorece a unos en del medio de otros. ¿Dónde estaría la justicia de Dios? Si vamos preguntándonos, ¿por qué nacen niños prodigios? a los cinco años, son grandes músicos o hablan cinco idiomas, en circunstancia que sus padres y abuelos no tienen ninguna de estas bondades, como para buscar una explicación en la genética, por ejemplo. ¿Cómo explicamos los que nacen torcidos o con grandes defectos físicos? El hombre en su soberbia, especialmente de los científicos, no puede decir que que no saben porque el hombre de este de este mundo siempre tiene respuesta para todo especialmente los científicos los médicos la gente más preparada porque creen que con su ciencia todo lo pueden explicar entonces le ponen síndrome de esto, de aquello de unos nombres medio extraños pero a veces reclamamos entonces estas diferencias reclamamos que hay gente que nace solo para gozar y aunque a la larga ellos terminan muy mal pero eso es lo que se ve digamos entonces la vida es una escuela aquellos que nacen para gozar son los alumnos de kindergarten de esta escuela donde sus enseñanzas son la vida son fáciles hay que hacer palotes y cuadritos y cosas así entonces la vida es muy fácil entonces esas aparentes injusticias no son no son tales porque los niños que están o las personas que están en una escala evolutiva más adelantada en el colegio me refiero a las almas porque la vida es en la evolución del alma no el cuerpo el cuerpo es es como la ropa que usamos entonces la me, me refiero al alma y los, los que las personas que tienen un alma más evolucionado o un espíritu más evolucionado tienen que seguir enseñanzas más duras, tienen que aprender como en el colegio, ecuaciones eh, de segundo grado eh, o límites derivadas <ríe> hasta integrales le pasan en matrices todas esas cosas le pasan en el colegio de los niños entonces Con eso les quiero graficar de que evidentemente esa aparente justicia no es tal. Porque quienes están más adelantados en la evolución tienen que tener unas lecciones más difíciles para su su eh, aprendizaje del alma, su evolución del alma. Entonces esas aparentes injusticias no son tales. cuando nos acercamos a Dios? Cuando estamos sufriendo cuando estamos gozando ni siquiera lo voy a responder porque usted sabe la respuesta señora señor auditor ¿cierto? entonces a lo mejor ahí está la respuesta de por qué a veces tenemos que sufrir el sufrimiento es necesario el sufrimiento no es negativo necesariamente imagínense que yo no sintiera dolor en la mano voy a poner un ejemplo burdo Yo no tuviera ninguna sensibilidad en la mano. Pondría la mano en la estufa prendida y no sentiría que me estoy quemando. Y mi mano se carbonizaría. En cambio, por el hecho de que yo siento dolor, puedo sacar la mano de la estufa y enmendar el rumbo. ¿Acaso no vemos que todo en el universo es cíclico? El día y la noche, el verano y el invierno. La vida es vegetal, desaparece en invierno y renace en primavera. Algunos me dirán, pero hay árboles que siempre tienen hojas. Sí, efectivamente es así. Pero todas las hojas nacen y mueren. A pesar de que el árbol está siempre verde, cada hoja individual nace y muere. Las religiones nos dicen, por ejemplo, que el alma es creada por Dios al momento de nacer y al morir se disgrega en la nada. ¿Dónde estaría la justicia? ¿Dónde estaría la justicia? Nada en un universo funciona así, en forma lineal, iría contra toda la naturaleza. Y nosotros somos parte de la naturaleza, aunque la mayoría de nosotros no lo sabe. Otra pregunta, querido auditor, ¿acaso usted no tiene la sensación, o no ha tenido la sensación de haber estado en un lugar que nunca ha visitado, se presenta ahí por primera vez y tiene la sensación de haber estado allí antes? ¿No? Otra pregunta, ¿cómo podríamos entender, por ejemplo, el amor a primera vista? ¿Cómo lo podríamos fundamentar? ¿Qué lógica tendría? La única lógica que hay en eso es el reconocimiento espiritual de dos almas que han estado juntas muchas veces antes. ¿Qué nos dice la ciencia? El doctor Jan Stevenson, doctorao, ex profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, pasó 40 años investigando historias sobre la reencarnación en niños. El doctor Stevenson investigó más de 3.000 historias de niños que expresaban tener recuerdos y conocer personas de supuestas vidas pasadas. Según él... El número de casos que vale la pena considerar es tan alto que supera la capacidad de su equipo para investigarlos todos. Nosotros hemos tenido la posibilidad personalmente de hablar con niños de muy corta edad, niños de 3 o 4 años. ¿Usted cree que ¿que un niño de tres o cuatro años va a mentir usted cree que un niño de tres o cuatro años va a contar una historia o va a inventar una historia que no tenga sentido no no es cierto los niños siempre dicen la verdad le han preguntado a niños de tres años si te acuerdas de lo que de, de, de, de quién eras cuando grande parece una locura la pregunta pero no todos, no todos responden bien, porque depende de las circunstancias en que haya eh, muerto en la vida anterior, es que pueden recordar, eso es otro tema para otro programa, pero pero en el caso de ciertos niños, no todos, un porcentaje, yo diría un 20% de los niños es capaz de recordar algún en algún grado, hasta los 3, 4 años, lo que fue su vida anterior. Y esto es no solo lo han dicho científicos que han estudiado el caso, sino que también nosotros lo hemos contratado personalmente, quedándonos de bocas abiertas. Más de alguna vez constatamos eso, ¿no? ¿Cómo? Lo de los niños. Mira, mira. Ah, sí. sí. ¿Sí? Sí, correcto. ¿Te acuerdas que una vez supimos de un, de un caso? Bueno, una vez pregunté a un niño que me quedé helado con la vacuna. Y un niño te lo dicen con una transparencia, una limpieza, una pureza que, es, que te dejan desnudo. De, y es lo único puro y verdadero que existe en este mundo son los niños. Entonces, es, es, es el testimonio más potente que puede haber. Más que un científico que tenga miles de títulos doctorado y, y Master of Science o Master of Art o lo que sea pero un testimonio de un niño para nosotros es muy potente decía producción que hay, hay preguntas sí tengo dos preguntas es parte de Edoso Riquelme interesante el programa dice Juan Carlos un verdadero aporte a la cultura lo que están hablando pero lo que plantea eh, el señor ¿tiene algún asidero o base científica para poder eh, validarlo? ¿o es solamente intuición? porque muchas religiones hablan de esto sobre todo los budistas eso es el otro señor se llama Larry Carrasco y dice ¿Por qué las religiones evitan hablar de estos temas? Ya, bueno, eso son es las preguntas de, de los señores, se las vamos a ir respondiendo. De hecho, estábamos hablando de la base científica que tiene esto, digamos. Eh, para, hay base científica, hay el doctor Jan Stevenson, el doctor Raymond Moody, la doctora Gina Germinara, la doctora eh, Elizabeth Tiblo Ross, por nombrar algunos que los pueden buscar en internet, son algunos de los casos científicos que han estudiado el tema. El más connotado lo puse aquí el Dr. Jan Stevenson porque es el que más ha estudiado el tema. Ahora, esos testimonios que son muy potentes y los pueden buscar en internet. Eh, para mi modesta opinión, no tienen tanto peso como el testimonio de un niño, porque para mi niño es no no es, es la forma como lo dice no es no es imaginación. Pero vamos a ir desarrollando el tema para contestarle las preguntas de nuestros auditores. <coughs> las marcas de nacimiento, <coughs> para hablar justamente lo que dice el caballero, un software de reconocimiento facial confirmó que había semejanzas con la de sus supuestas encarnaciones previas. Algunos tenían marcas de nacimiento en lugares donde presuntamente habían sufrido heridas mortales en su vida pasada. Algunos tenían lesiones dramáticas, a veces incluso extrañas como dedos deformes falta de extremidades cabezas de forma peculiar y marcas raras como el doctor stevenson escribe en su artículo para la revista journal of scientific exploration las marcas y los defectos de nacimiento corresponden a heridas en personas ya fallecidas alrededor del 35% de los niños que dice recordar vidas anteriores tienen marca de nacimiento y, de, y o defectos que ellos o informantes adultos atribuyen a las heridas de la persona cuya vida el niño recuerda. 210 casos de este tipo han sido investigados. Las marcas por lo general eran zonas de piel sin pelo, las partes de la piel arrugadas, algunas eran zonas de poca pigmentación y otras zonas con un incremento de la pigmentación. En los casos en la que la persona fallecida fue identificado, los detalles de su vida correspondían inequívocamente con los narrados por los niños, además existía una estrecha correspondencia entre las marcas y los defectos de nacimiento y las heridas de la persona fallecida. En 43 de los 49 casos en los que se logró obtener el informe médico, por lo general un informe post-morte, se confirmó esta correspondencia. Ahora, respecto de los recuerdos comprobables de vida pasada, los recuerdos de los niños eran muy específicos como para ser atribuidos a la casualidad. Tres casos tres de los casos examinaron con especial detalle, puesto que los niños dieron entre 30 y 40 datos específicos que corresponden a situaciones o recuerdos de vida pasada en los que entre los 80, 88% se verificaron y resultaron verdaderos. Yo le pediría a los auditores que investiguen este tema en internet, hay mucha información. Ahora ya vamos a llegar a la otra parte que de la pregunta que hizo el auditor, que por qué esto no, no se difunde en la religión. La verdad es que yo no quiero entrar en mucho detalle en esto, porque si no tendríamos que hacer cuatro o cinco programas de esto, porque es un tema muy, muy dense. A ver una ley universal indispensable para la evolución espiritual del hombre, una ley perfecta por excelencia, causa y efecto, lo que siembras recoges, la verdadera misión de la infinita misericordia del Altísimo Padre Creador, del Cielo y de la Tierra, y al mismo tiempo la expresión suprema de su santa justicia. El poder tiránico y diabólico siempre ha intentado esconder esta gran verdad por miedo e ignorancia, para esclavizar Y someter a las almas pero la verdad gracias a los maestros de oriente y al mismo maestro de los maestros jesucristo ha triunfado sobre la mistificación ahora si hablamos si nos metemos un tema de la, de la filosofía y las religiones el 20% del mundo vale decir unos, unos 1500 millones de personas son o, o dicen ser católicos o cristianos católicos un 25% son budistas y otro 25% se dicen hinduistas hay otras religiones también en menores pero con certeza absoluta les digo que la inmensa mayoría de las religiones creen en la reencarnación especialmente las de oriente el, el islam habla de no exactamente la reencarnación, pero sí una vida después de la muerte y una resurrección posterior. ¿Por qué no se habla de este tema? ¿Por qué no lo aceptan las religiones? El cristianismo original hablaba de la reencarnación. El cristianismo los dos, tres primeros siglos era perseguido. Este concepto Era perseguido hasta el siglo III, donde el Imperio Romano, que empezó a perder poder, pactó con las facciones cristianas y buscaron una, una especie de acuerdo. Llegaron a una especie de estatuto único y dejó de perseguirlo. O sea, pactó con el poder. Pero el poder siempre quiere someterlo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? El poder... Primero, hizo el credo de Nicea, el, el año 325 después de Cristo, sí. el concilio de Nicea, que era eh, donde el credo que conocemos actualmente, que fue como la especie de los estatutos del nuevo cristianismo. Y después... Dos siglos más tarde en él, en el sínodo de Constantinopla, el emperador justiniano condenó todos los, de, todas las enseñanzas relativas al, a la preexistencia del alma, o sea de la reencarnación. Y desde ese momento empezó la Inquisición y la persecución de cristianos a través de la quema de brujas que llamaban y también eh, las cruzadas la cruzada de los cartagineses que fue la más sangrienta por ejemplo es, un, es muy muy conocida yo creo que todo el mundo entonces esa es la razón porque el, el, el poder que era manejado porque antes, hasta hace pocos años atrás los papas eran elegidos por los emperadores entonces era en el fondo el Vaticano es una una un arma más de poder, ¿sí? Es que quería hacerte una sí. un alcance. Sí, por supuesto. Porque eh, en el concilio de Nicea, que lo produce eh, se produce en el siglo IV tal como tú decías, eh, el emperador o el Imperio Romano se desmoronaba pero había varias facciones cristianas. Ahora, no todas creían en la reencarnación y para poder unificarlas y tenerlas bajo su yugo, lo que hace el concilio de Nicea es eliminar todo lo que tiene que ver con la reencarnación, así los pone a todos en el mismo tema y de ahí en adelante empezaron a desaparecer de las biblias y de todos los de todos los escritos bíblicos eh la eh, la palabra reencarnación tal como la como se conocía hasta ese momento. Correcto. Entonces los une a todos, eliminando aquello que los separaba y así tenía potestad sobre ellos y los pudo de alguna manera mandar claro. y ahí dejaron de perseguirlo pero claro Correcto. empezaron a manejarlos claro. vamos una pausa al final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 Y estábamos conversando fuera de micrófono con Cecilia acá, eh, intercambiando ideas. Y ella me hizo, eh, me comentó algo que debía recordarles a ustedes que es muy importante. Efectivamente, de hecho los dentro de los autores, de los científicos que, que, que vale la pena destacar en el tema de la reencarnación y que está muy al alcance de la mano, es el doctor Brian Weiss, el libro que les recomiendo, y que lo van a encontrar en la calle, en todos lados, eh, Muchas vidas, muchos maestros. Eh, ese libro eh, le, le va a costar 2.000 pesos. Y, y ese libro se trata de un médico un neuropsiquiatra, ateo, científico, que usted sabe cómo son los científicos, absolutamente incrédulos, más que en los ciencias. Uh -huh. este, este médico eh, tra, eh, en ese libro relata el... el y es muy muy muy revelador ese libro, es muy sí. interesante. Y ese libro ha sido pero muy famoso. Relata el psiquiatra este cómo fue la historia de con una paciente puntualmente que se llamaba Catherine. Uh -huh. Puntualmente una paciente que tenía una fobia que no se la podían sacar. Sí. Y empezó por alguna razón él empezó a, a hacerle regresión revisión hipnótica, hasta, y llegó hasta hasta el, hasta el momento prácticamente de, de, el, de cuando estaba en gestación, uh -huh. con la revisión hipnótica, sí. y si bien es cierto la atenuó, no la sacó. Finalmente en otra sesión, porque ella parece que era una paciente muy especial que tenemos muy buena disposición a la, a la hipnosis, uh -huh. fue... Estuvo la, la, la iluminación de decirle, al, al, al, la orden hipnótica darle a la paciente cuando la tenía en tránsito, de decirle que vaya al momento de cuando se le produzca esa forma. O sea, y la paciente empezó a relatar, a hablar idioma y empezó a relatar algo del, del, del año 800. Y era para no creerlo. Y este señor que era médico, incrédulo, al principio no creía. Pero cuando empezó a creer? Y aquí viene lo impactante. Cuando, cuando alguien que está, que apareció, eh, le habló, parece que a la persona que estaba en proceso hipnótico, un, un maestro o alguien, un santo, no sé quién sería, un, un ángel, le habló y le dijo que le contó que su hijo, el hijo del médico, había fallecido en determinadas circunstancias, así a que él estaba sufriendo un dolor muy grande. Y por supuesto, él no lo había comentado con nadie, y menos con la paciente, entonces no tenía ninguna forma como saber. Claro. Y, y le dijo mil cosas que no tenía forma como saber. Y ahí él abrió su corazón y su mente y dijo, bueno, esto parece que es verdad, empezó. Y empezó y se abrió, y de ahí empezaron a salir muy, muchas cosas, ¿verdad? Y entre vida y vida, porque la paseaba entre encarnación y encarnación entre vida y vida los los, los ángeles le hablaban <coughs> y le decían cosas. Entonces finalmente este médico se transformó completamente y escribió un montón de otros libros, no, okay. no solo ese. Bueno, sí. pero Brian Bice se llama. Se los recomiendo absolutamente porque es muy impactante. Bueno. Son hechos verídicos. Sí, absolutamente verídicos. Y, y demostrado científicamente Correcto. ahora, el concilio retomamos entonces donde estábamos el concilio bajo el total control del emperador y en la ausencia del papa elaboró una serie de anatemas o sea, temas prohibidos unos historiadores que fueron 14 y otros que fueron 15 anatemas que fueron dirigidos intencionalmente contra las tres escuelas de pensamiento a las que calificaron como heréticas o sea, de herejes cuyas creencias Justiniano veía como enemigas de sus intereses políticos y que tenían a orígenes como su teólogo más respetado. Dichos documentos fueron conocidos a partir de entonces como los tres capítulos. Dos de los anatemas elaborados por Justiniano son los siguientes. Quien dijese o pensase que las almas humanas preexistían como espíritus y poderes santos, pero que llegaran a saciándose de la visión de Dios, se tornaron malas y que debido a esto el amor divino dentro de ellas se extinguió y de este modo se convirtieron en almas condenadas a ser encarnadas en cuerpo como castigo, sea anatema. Quien dijese o pensase que el alma del Señor preexistida, unida a Dios, el verbo antes de la encarnación y su concepción en la Virgen, sea anatema. O sea, esas cosas que está prohibiendo, que la creencia que había hasta ese momento. Muchos de los padres de la Iglesia cristiana aceptaban las enseñanzas del llamado cristianismo, original o esotérico, que defendía la verdad sobre la reencarnación. El alma vive más de una vez en cuerpos humanos, pero no puede recordar sus experiencias anteriores. Eso lo dijo Justino Mártir entre el 100 y el 165. Considerado el padre de la ciencia, de la Iglesia Origenes sostenía, la pre del alma es inmaterial y por lo tanto sin principio ni fin de su existencia. Las predicciones de los evangelios no pueden haberse hecho con la interpretación de una interpretación literal. Hay un progreso constante hacia la perfección. Todos los espíritus fueron creados sin culpa y todos van a regresar por fin a su perfección original. La educación de las almas continúa en en mundos sucesivos. El alma frecuentemente encarna y experimenta la muerte. Los cuerpos son como vasos para el alma, la cual gradualmente, vida tras vida, debe ir llenándolos. Primero el vaso de, de barro, luego el vaso de madera, después el de vidrio y por último los de plata y de oro es en este evento, presidido por un monarca y no por un religioso que el cristianismo condena la idea de la reencarnación. Bueno, pero para no para no aburrirlos con esta esto eso es solo lo más importante. Ahora, ¿en qué se basa esto? En la Biblia está lleno de citas de la reencarnación, especialmente en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento eh fue manipulado en el sentido de que se quitaron algunas cosas que se consideraron eh, que eran eh, pro, eh, que, digamos heréticas porque hablaban muy claramente sobre la reencarnación pero en el, en el antiguo testamento también hay pasajes que hablan de la de la reencarnación ahora hay que entenderlo porque la Biblia hay que mirarla con con con discernimiento y con un sentido y con lógica por ejemplo dentro de las cosas que quedaron en el Nuevo Testamento de la, de la Biblia oh, Pedro Pedro Elías y Santiago andaban con Jesús en el monte Hermón, perdón, el monte eh, Tabor de la transfiguración. Le preguntaron ellos a Jesús: ¿No es necesario que antes de que venga el Mesías venga Elías primero? Y Jesús le responde: Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Estas son citas textuales de la Biblia. Entonces entendieron los discípulos que él estaba hablando de Juan el Bautista. Además, el mismo Jesús en otro pasaje les dice, y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir, el que tenga oídos que oiga. En otro pasaje, en el, en el primer capítulo del Evangelio de Lucas, el arcángel Gabriel, se presenta a Zacarías, sacerdote del templo que era el padre de juan el bautista y le anuncia que iba a tener un hijo bueno y el, el, el, el sacerdote cuestionaba porque decía cómo va a tener un hijo si soy soy viejo mi esposa es vieja por eso mismo quedó mudo pero pero finalmente Eh, momentáneamente quedó mudo hasta que nació el Juan pero le dijo él deberás ponerle el nombre de Juan y él tendrá el espíritu y el poder de Elías o sea, a mayor abundamiento el arcángel Gabriel también dice que Juan es Elías ¿qué es lo que dicen los sacerdotes? los sacerdotes como tienen que esconder este tema de la reencarnación, que a veces incluso se burlan del tema, y los pastores también, dicen que, que Elías es sinónimo de profeta. Elías fue un profeta. Pero para ellos, el hablar de Elías es lo mismo que hablar de, de profeta, o sea, son son sinónimos. Entonces, de esa manera, esconden el tema de, de, la, de la reencarnación. Ahora, En la Biblia se preocuparon de de lo que decía Jesús del tema. Pero no se preocuparon de lo que decían otros del tema. Por ejemplo, los discípulos en, en un pasaje ven a un, a un hombre que era ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron a Jesús, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? Él sus padres ¿cómo es posible que le hagan esa pregunta? si la pregunta hubiera sido una, una estupidez una aberración, Jesús lo habría corregido inmediatamente ¿cómo puede pensar que alguien va a pecar antes de nacer? ¿cuándo pecó antes de nacer? ¿pecó en el vientre materno? ¿cuándo pecó? eso está en la Biblia, es literal entonces implica que ese hombre en una vida anterior cometió pecados que le hicieron nacer ciego no sabemos qué tipo de pecado pero algo que se relacione con la vista de alguien a lo mejor cometió la estupidez de quitarle la vista a alguien y por eso tuvo que nacer ciego recuerden que la Biblia también nos dice el que ayer lo mata ayer lo muere y lo que siembras cosechas por lo tanto ahí daríamos la respuesta Hay otra cosa, hay otro pasaje en la Biblia que que también no corresponde a los dichos de Jesús sino a los de los apóstoles que hablan también de la reenconocción. Cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar de dos en dos y luego volvieron y después les preguntó ¿Qué, qué dicen la gente? que ¿Quién soy yo? Y los discípulos le contestaron la gente dice que tú eres un maestro de Oriente, reencarnado, o, o que eres Jeremías, o que eres Elías, o que eres eh, cualquiera de los profetas anteriores. ¿Cómo puede ser que piensen que era otra persona si es Jesús? Entonces, lo que queda claro con esto es que en la conciencia común de la gente estaba Jesús la creencia en la reencarnación. Por eso que es importante re, revisar y analizar los capítulos de la Biblia con el discernimiento necesario. Ahora, en el caso del el, a mayor abundamiento, en el caso del ciego nacimiento, no solo que los, Jesús le habló de la reencarnación o, o no la porque le respondió ni él pecó ni sus padre respondió Jesús sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida puntualmente para hacer un milagro perfecto pero él, aquí yo lo que hay que analizar es la pregunta y los los fariseos los que crucificaron a Jesús le preguntaron a este señor cuando lo sanó porque lo sanó Jesús hizo el milagro y le devolvió la vista le preguntaron ¿quién te sanó? Y él, él le contestó, Jesús me sanó. Un, un hombre que se dice llamar Jesús. Y claro, y había discusión. La mayoría de ellos decía eh, que es un, que era falso, que no le creían al, al, a este señor ciego. Incluso llegaron al punto de preguntarle a sus padres si era efectivamente, este había nacido ciego como él decía, o como todos decían alrededor de él. Y los padres le dijeron, sí, efectivamente, eh, él nació siempre. Pero como los padres temían a los fariseos, no le dijeron, es cosa más, le dijeron eso más. Y el resto, pregúnteselo al mismo. Y, y le fueron a preguntar al mismo sobre quién lo había curado y cómo así. Y entonces, ¿cómo es posible que que, que, que haya sido curado? decía otro, uno de los fariseos que... que que estaba en contra de los otros fariseos, le decía, ¿cómo es posible que, que un ciego de nacimiento haya sido curado? por Solamente Dios puede hacer una cosa así. Entonces le preguntaron nuevamente al, al afectado, en este caso al, al ex ciego, ¿qué nos dice al respecto? Bueno, yo nací ciego y ahora fui curado. ¿Cómo? Y entonces, ¿cómo es posible? Tú que eras esclavo del pecado, le dicen ellos. Nos vienes a dar pautas de, de, de cómo son las cosas. O sea, esclavo del pecado. ¿De qué pecado? Si él nació ciego. La esclavitud del pecado nació porque él era esclavo y, y, y por esa esclavitud nació ciego, porque cometió un pecado en una vida anterior. O sea, los mismos fariseos demostraban también que ellos creían en la reencarnación y su ley hermana que están caminan de la mano son paralelas e indisolubles e inseparables la ley de causa y efecto así es la cosa entonces sí, sí. por eso que la biblia no enseña la reencarnación porque en ella está escrita esta enseñanza y por lo tanto no existe esa posibilidad Jesucristo entregó su enseñanza estratificada para el círculo interno y para el círculo externo para lo público y lo privado como claramente lo destacan estos versículos bíblicos no deis perlas a los cerdos no, de no, no deis a los perros las cosas santas ni echéis perlas a, a los cerdos porque a vosotros se os dado conocer los misterios del reino de los cielos, más a ellos, o sea, a los discípulos, a los apóstoles, se les explican los misterios del reino de los cielos, más a ellos, no al, al común de la gente, que no tienen la preparación que tenían los apóstoles, no se les ha dado, por eso les hablo en parábolas, porque ellos viendo no miran, y oyendo no escuchan ni entienden, y gracias a eso, como no entienden, la Biblia, quedó eh, salvaguardada de su destrucción. Porque si hubiera escrito literalmente las cosas, seguramente la habrían destruido completamente. Todas estas cosas dijo Jesús en parábolas al pueblo, y sin parábolas no le predicaba. A vosotros se ha concedido saber el misterio del reino de Dios, pero a los que son extraños, todo se les anuncia en parábolas. Con muchas parábolas les predicaba la palabra, conforme a la capacidad de los oyentes y no les hablaba sin parábolas bien es verdad que aparte se le descifraba todo a sus discípulos o sea las parábolas se las explicaba en detalle a los discípulos a pesar del decreto del 553 la creencia en la reencarnación persistió entre los creyentes de fila hicieron falta otros mil años y mucho derramamiento de sangre para borrar completamente la idea. A partir del siglo XIII los cátaros, los cátaros, una devota e iluminada secta de cristianos que creían en la reencarnación, florecieron en Italia y en el sur de Francia. El Papa lanzó una cruzada para detener semejante erigida. Medio millón de personas fueron masacradas, villas completas de una sola vez y los cátaros fueron totalmente barridos del mapa. Entonces, la reencarnación es una creencia según la cual, después de la muerte, el espíritu regresa a vivir en otro cuerpo, olvidando la vida pasada. ¿Por qué tenemos que olvidar la vida pasada? Porque imagínense, no somos capaces tal no podríamos soportar con nuestra limitada conciencia lo que las cosas que vivimos en la vida anterior si hicimos algo malo eh, con el conocimiento de la ley de causa y efecto sabríamos que tenemos que pagar por eso y viviríamos con nosotros a eso no viviríamos la vida para hacer nuestras elecciones libremente entonces se nos da una ciencia en el estado de vigilia cuando estamos aquí encarnados pero tenemos una conciencia superior que es la que con la que nos conectamos cuando estamos fuera del cuerpo cuando ya dejamos estamos en la transición deja hemos hemos eh, pasado el, el paso que llamamos muerte y estamos en transición Cuando estamos en el, la etapa de transición, estamos como en, en, el, en, en un descanso, una escala mirando cuánto hemos subido o cuánto hemos bajado. En esta escala, en la escala que yo les describía eh, la otra vez, es muchísimo más larga, yo se la simplifiqué entre el primer y segundo piso, pero es muchísimo más larga la escala de la evolución. Entonces, eh, en la medida que vayamos pagando nuestras deudas contraídas limpiando nuestro pagando nuestras deudas es limpiando nuestro karma que se llama eh, vamos purificándonos vamos en consecuencia tomando conciencia al tomar conciencia nuestras elecciones se van haciendo voluntariamente mejores digamos mejores del punto de vista que no que nos van a llevar a una evolución espiritual mayor y en ese sentido tenemos la posibilidad de ir avanzando en la escala evolutiva a lo largo porque se ha dicho, todas las filosofías dices incluso lo dicen los seres de luz de Dios venimos en él tenemos nuestra existencia y a él volvemos obviamente que para eso deben pasar miles de millones de años, pero sí, así es. Estamos condenados a ser dioses. Y no es una locura lo que estoy diciendo, está también en la Biblia. El Salmo 82 del Antiguo Testamento dice, "Dioses sois". Jesús le dijo a los fariseos en el Nuevo Testamento, aquellos que lo perseguían, que eran sus principales enemigos, les decía, "Dioses sois". Pero cuidado. Eso se mal usa, porque hay algunas escuelas que se dicen espirituales que claro que nos dan nos dan ese ese superpoder que no que tenemos, pero es limitado, tenemos un poder mental, ¿cierto? Pero es, es muy limitado. Lo que quería decir Jesús en realidad es que tenemos la potencialidad de llegar a ser dioses por la explicación de lo que acabo de decir de la evolución. El curso de la evolución finalmente nos va a llevar a ser, a lo largo de los milenios, a ser dioses. Toda esta enseñanza nunca se la van a dar en las religiones. El cristianismo original estaba lleno de este tipo de enseñanza. Pero después, todas estas enseñanzas se suprimieron y todo se transformó en ritos. En ritos para controlar... Así tenemos a gente ignorante, fácil de controlar. Es lo mismo que han hecho todos los poderes. El poder religioso es uno más de los poderes. El hombre siempre ha querido controlar. ¿Y cómo los controlo? Si, si somos espirituales y tenemos conocimiento espiritual, somos absolutamente incontrolables. Entonces tienen que mantenernos ignorantes. Nos hacen hacer ritos que no entendemos. Entonces, eh, así, así por ejemplo, ¿qué que joven, los jóvenes que tienen más conciencia que nosotros los mayores ningún joven se acerca a, la, a, la, a las religiones establecidas porque no les entra, no les cuadra por ningún lado, los jóvenes buscan algo más más más asimilable más tangible algo que se pueda digerir no una cosa que se acepte eh, casi por, por por tradición porque porque hay que hacerlo porque porque lo hacía mi abuelo porque lo hacía mi papá y porque tengo que hacerlo, por obligación no, los jóvenes no son así los jóvenes eh, los jóvenes necesitan harto más que eso bueno, además hay eh, yo no recuerdo nombres, tú los debes recordar <risa> hay imágenes hay imágenes de personas recién fallecidas y hay una máquina ah, que han mira. sacado fotografías del alma saliendo ah, del cuerpo muy, bueno, muy bueno tú, tú. y lo puede lo pueden ustedes, señora, señor buscar, hay imágenes son imágenes increíbles donde la persona está en una camilla recién fallecida y su alma sale del cuerpo sí. y esta cámara que es una cámara especial ¿no? la eh, cámara Kirlian se llama la fotografía ha tomado, ha tomado estas imágenes y se ve el cuerpo de la persona el alma el ser de luz eh, etéreo salir y elevarse y eso es ciencia eso Ojo. no es creencia eso es ciencia porque, la película Kirlian es. está tomada y es más, el alma ha sido pesada hay experimentos que lo pueden buscar en internet okay. donde el alma fue pesada al momento de morir la persona perdió en un instante en una fracción de segundo perdió 28 gramos sí. en, una, en una pesa por supuesto muy sí. muy, muy sensible sí, sí, sí. entonces el alma ha sido pesada no solo ha sido filmada y fotografiada sino que ha sido pesada entonces son cosas que pasan bueno y por último para terminar bueno Decimos que Dios es como un Padre que atiende con paciencia, tendiendo la mano de mil maneras. Es también verdad que Dios, así como es amor purísimo, es también sublime justicia. Antes de renacer el espíritu, se programa la experiencia que deberá vivir en la vida, después la interpreta y la vive. Por el libre albedrío se tiene la posibilidad de amplificar o parcialmente modificar el programa que en todo caso, en una vida sucesiva debe ser cumplido por lo tanto el libre albedrío no puede cambiar completamente el programa porque su elección fue realizada en el mundo espiritual a este nivel el libre albedrío es más amplio y la elección de vivir una experiencia positiva o negativa es realizada en base a la voluntad de vivir una lenta o rápida evolución resulta natural preguntarse de qué cosa depende esta voluntad el hecho es que también en el mundo espiritual existen distintos grados de evolución con distintos grados de conciencia y de inconsciencia la cura o la clave para polarizar estos grados de frecuencias espirituales y divinas es el amor jesucristo nos ha enseñado que con el amor se puede cambiar el karma personal Y el karma colectivo el individuo dándose cuenta de que es el único responsable de su suerte puede solo mejorar y progresar espiritualmente extendiendo este bien al prójimo así como lo transmiten y nos dan el ejemplo los espíritus especiales los iluminados que se encarnan para misiones específicos el ejemplo más reciente fue dejado el dejado por la madre Teresa de Calcuta. Otro espíritu también así importante es el, el espíritu del Padre Pío, sí. que en este momento, eh, digamos, para comentarlo así, el Padre Pío lo tienen, en el Vaticano lo tienen como exponiéndolo. Lo persiguieron más de 50 años porque decía las cosas que ellos no querían escuchar. Uh -huh. Fue eh, un verdadero santo y resulta que en su cuerpo, que no está modificado. no está modificado, no está con con este, ¿cómo se llama esta? formol isotónico sí, sino que está así nomás, y por el hecho de haber sido un santo, su cuerpo se parece incólume, incorrupto así como se han encontrado otros santos también, verdaderos santos pero claro, después que los persiguen, cuando mueren se los atribuyen que ya no son peligrosos <risa> claro, ya no tiene nada que decir entonces Correcto. bueno, eh, ¿tenemos tiempo todavía? bueno, lo que, lo que nos queríamos eh, decir eh, para redondear un poco que desde el punto de vista del universo no tiene sentido que no exista la reencarnación es ilógico no tiene ninguna relación con todas las cosas que pasan en el universo la ciencia con la posibilidad de, de con su tecnología de la posibilidad de volver a las personas de, de, de, en estados de coma por ejemplo volverlas a, a la vida eh, se ha llenado de experiencias cercanas a la muerte que le han dado el conocimiento y y, y, y le interés para científico de estudiar este tema Y se ha estudiado, ahí les mencioné a algunos científicos que han estudiado el tema de la renicanción seriamente. Lo que pasa es que este es un tema que no se difunde porque no conviene. ¿A quién? ¿Quién? No que la Iglesia Católica y todas las iglesias ni los testigos de Jehová, ningún cristianismo de ninguna naturaleza va a hablar de este tema, nunca. Porque ellos quieren controlar cómo le cómo le pide el diezmo, cómo le pide plata. Si usted sabe que con el conocimiento que tiene que eso es absurdo. Mientras menos conocimiento tengamos y recurramos a ellos, mejor para ellos. Entonces, eh, nunca nos van a decir eh, este tema. Y como la Iglesia es un poder más del mundo, uno de los tantos que no, nos reprime y nos oprime entonces no nos, no nos lo cuentan. Pero usted lo puede investigar. Y está la ciencia que lo avala, la lógica del universo la avala, los seres de luz nos lo han dicho y, y bueno, y la Biblia también lo dice en varios pasajes yo no quiero adelantarme pero por ejemplo, en, en, no quiero llenarlo de, de cita bíblica porque es una lata pero por ejemplo el Salmo 121 dice que que Dios nos cuidará el alma de las entradas y salidas Así lo dice, por favor leer ¿Qué entradas y qué salidas de la casa? Entonces, está lleno de pasajes de la Biblia Donde está la reencarnación A pesar de que el hombre manipuló la Biblia Igual quedaron algunos pasajes Que si usted con el discernimiento necesario la lee Puede encontrar respuesta Entonces, queridos auditores, yo me despido muchas gracias por escucharnos esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora porque viene el profesor Leonel Rojas hasta, hasta la próxima semana